Tuvimos una lectura en Ruth, capítulo 3. Habíamos leído ahí desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Vamos a comenzar orando en este momento. Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra que tenemos frente a nosotros. Como, como decía Edu, vos sabés cómo vino cada uno de nosotros esta mañana y sabés cuánto te necesitamos. Y sabes lo que necesitamos. Por eso te pedimos, Señor, que nos libres ahora de cualquier preocupación, de cualquier distracción, de cualquier rejuicio, de cualquier cosa que pueda cruzarse por nuestra mente, por nuestro corazón, que no tenga que ver con tu voluntad para nosotros. Dijí... nuestros pensamientos Señor y ayudanos a captar lo que vos querés decirnos que seas vos hablándonos que sea tu Espíritu Santo hablando de lo profundo del ser de cada uno de nosotros y por medio de tu palabra transformando y renovando nuestras vidas obra en nosotros te necesitamos Señor. en el nombre de Jesús Amén este pasaje que leímos de Ruth es el primero de cuatro que quisiera que tengamos en cuenta en esta mañana eh, en algunos nos vamos a abocar un poco más, en otros menos pero que tiene que ver con la pregunta que le hace vos a, a Ruth y es ¿quién eres? Eh, más versión argentina ¿quién sos? ¿Eh? ¿Quién sos? Eh, ¿vos quién sos? Cuando, Eh, nosotros pensamos en, en esto, eh, a veces tenemos respuestas a, a, a la mano. Y estuve pensando esto porque en eh, estos días que estuve de vacaciones estuve charlando con un misionero y, y, y es eh, tío de un gran amigo mío, y me hizo pensar y me quedó ahí, ahí la pregunta. Y cuando decimos, ¿y vos quién sos? Y a veces una tina decía el nombre, ¿no? Cómo nos llamamos. Eh, otros, eh, cuando decís, vos quién sos, dice, bueno, yo soy una persona que, y describe alguna característica, ¿no? yo soy una persona sensible, una persona buena, qué sé, lo que se les ocurra, ¿no? que en realidad, más bien, más que decir quién somos, está diciendo cómo somos, ¿no? está describiendo... Eh, una forma de nuestro ser que hace a nuestra esencia pero que no necesariamente es la respuesta más más focalizada de quién sos una pregunta que nos hacen muchas veces que la respondemos muy superficialmente y que quizás no, no, no, no nos preguntamos tanto a nosotros mismos es más muchas veces estamos más atentos a pensar quién es el otro ¿no? entonces Eh, algo de esto también se va a dar en una charla con Jesús. ¿Quién es el otro? Pero quizás que podamos pensar esta mañana cada uno, eh, ¿quién soy yo? No quién soy yo que estoy hablando, sino quién es cada uno de ustedes. Eh, eh, se da esta charla ahí con, con Ruth y, y con vos, no, no vamos a entrar en muchos detalles en este pasaje, pero... Ella, ella hace como le, se le había indicado y va y se acuesta ahí cerca de vos, que era pariente, ¿no? y él le pregunta, ¿eh, ¿quién sos? ¿Eh? ¿Quién eres? Y ella dice, soy Ruth, tu sierva, extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es un pariente que me puede redimir. Esto de redimir tenía que ver con costumbres en el Antiguo Testamento, por ejemplo, para varias cosas se usaba esto, por ejemplo, eh, si una persona por sus deudas quedaba esclava eh, se la podía redimir y ahí tenía prioridad un pariente para, para hacerlo. ¿no? Eh, cuando una persona fallecía de su esposo y quedaba viuda, eh, podía pasar... Eh, al, al pariente más cercano para tomarla como esposa, y en esa forma también la estaba redimiendo. ¿no? Y bueno, vos la, la felicita y dices: Qué bueno que no te fuiste atrás de, de los jovencitos, de los muchachos, y me tuviste en cuenta a mí que soy eh, tu pariente para esto. Pero ella se define: ¿Quién sos? Le dijo: y Yo soy Ruth, tu sierva. Y en esas pocas palabras estaba explicando quién era ella. se estaba definiendo a sí misma, se estaba comprendiendo a sí misma. podía haber dicho solo el nombre. Lo dijo, yo soy Ruth, tu sierva. Un pasaje un poco más adelante, Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14, eh, está hablando David. Eh, lo comentamos ayer en la reunión del consistorio, en el devocional, este, este pasaje. es muy interesante. Dice... Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado de ti lo hemos recibido. Esto es en la ocasión en la que David, eh, puesto que Dios le había dicho que él no iba a poder construir el templo a causa de todos los derramamientos de sangre que había hecho... Eh, Dios le permite sí juntar los, los elementos y él junta todo y hace una oración. No puede hacer oración de dedicación por el templo porque no lo va a poder construir él, lo va a hacer su hijo, pero eh, tiene una oración por los materiales que juntaron, como para que Dios lo reciba como ofrenda. Mucho oro, mucha plata, bronce, piedras preciosas, madera costosa, y que habían juntado para hacer el templo. Le dejó todo armadito como para que el hijo pueda hacerlo. Y tiene una oración. Y en el medio de la oración dice esto. Señor, pero... No solamente no soy nadie para hacerte el templo. ¿Quién soy yo para ofrendarte? Y nosotros presentamos nuestra ofrenda... Y a veces uno dice... Ay, es mucho, es poco... ¿Cuánto tengo? Y hasta puede llegar a luchar con su conciencia... Para ver qué hace... Y la pregunta no, no debería ser cuánto pongo la ofrenda. La pregunta debería ser, ¿quién soy yo para ofrendar al Señor? David se dio cuenta de esto. Y, y, y frente a toda la abundancia de lo que habían juntado dice, ¿pero yo quién soy? ¿Y quién es mi pueblo? Para que nosotros adoremos al Señor. ¿Sí? Todo lo que tenemos para empezar es suyo. Pero igual, se da cuenta de quién es Dios y entonces se hace esta pregunta. ¿Quién soy yo para adorar al Señor? El problema es que muchas veces nos constituimos nosotros en el eje, hasta mismo en la adoración. Adoramos a Dios y después nos preguntamos cómo me sentí yo en el momento de la alabanza. Y termina siempre girando en torno nuestro. Y Él... se preguntó, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que adoremos al Señor? Para que podamos darte estas ofrendas voluntarias. Los invito ahora a pasar al Nuevo Testamento. Vamos a ver dos pasajes en el Nuevo Testamento. Los dos están en el libro de Juan. El primero está en el capítulo 1, el segundo en el, en el capítulo 8. Son un par de charlas que se dan. Una se da con Juan el Bautista y otra se da con Jesús y los fariseos. Juan capítulo 1. ¿Eh? Primero Juan capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 19 hasta el 34. Dice este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza, yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces? le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Yo soy la voz del que grita en el desierto. Enderecen el camino al Señor, respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Algunos de los que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron, pues si no eres el Cristo, ni el Ia, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle de la correa de las sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús, que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De éste hablaba yo cuando dije, después de mí vino un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas el, eh, que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Ya vienen con la pregunta esta. ¿Quién sos? Venían a preguntarle quién era, quién sos, y él no negó. Simplemente dice: Yo no soy el Cristo, porque sabía que venían a preguntarle eso. Y dice: Yo no soy el Cristo. Y pero Si no sos el Cristo, entonces ¿qué sos, ¿Sos el profeta, sos. ¿Quién sos? Me gusta como le pregunta acá: Dice, ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Eh? ¿Quién sos? ¿Cómo te ves a ti mismo? Es una buena pregunta para hacernos. Nosotros, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te ves a vos mismo? ¿Cómo te ves a vos misma? ¿Quién sos? Y él toma una porción de las escrituras, de Isaías, y dice: Yo soy una voz que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor. Se comprendió a sí mismo a la luz de las escrituras, se identificó con esa palabra del Antiguo Testamento. se vio reflejado en eso y dice, yo soy eso, yo soy una voz, una voz que clama en el desierto, que puede tener una doble lectura, así a primera vista Juan se alejaba del desierto para dar su mensaje y era una voz que clamaba en el desierto, pero también era una voz que clamaba en un desierto espiritual. Estaba la gente que lo escuchaba y él estaba clamando en el desierto. Y se sentía así. Soy una voz que clama y clama y clama, que enderece el camino del Señor. Y me vienen a buscar para ver si me pueden retar. Si les digo que soy el Cristo, si les digo que soy el enviado, soy una voz que clama en el desierto. Y tanto se comprendió a sí mismo de esa manera que dice, el que es el importante es el otro, es el que viene después de mí. Yo no, no, no, tengo, no puedo ni desatarle la correa de, de su zapato. No es que yo soy la gran voz que clama en el desierto, sino yo soy apenas eso, una voz que clama en el desierto. No soy digno de nada, no le puedo ni desatar la correa de la sandalia. No es que después puedo ir y decirle, yo soy, yo soy el que estaba en el desierto, ahí haciéndote el caminito para vos. No, yo no soy digno de nada, decir, no puedo ni desatarle la correa de su sandalia. Una voz que clama en el desierto. Pasamos a Juan capítulo 8, que es el último de los pasajes que vamos a ver. Y vamos a leer desde el versículo Versículo 21. Y aquí se da una buena charla entre Jesús y, y los fariseos Y entonces eh, primero comienzan a preguntarle un poco de quién es a Jesús Después pasan un poco a quiénes son los fariseos, los de estos que lo vienen a interpelar Y después termina de nuevamente eh, hablando de quién es Jesús Dice desde el versículo 21 De nuevo Jesús les dijo Yo me voy, y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán A donde yo voy, ustedes no pueden ir, comentaban por tanto los judíos. ¿Acaso piensa suicidarse? ¿Será por eso que dice a donde yo voy, ustedes no pueden ir? Ustedes son de aquí abajo, continuó Jesús, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. ¿Quién eres tú? le preguntaron. De nuevo esta pregunta. ¿Quién eres tú? En primer lugar, ¿qué tengo que explicarles? Contestó Jesús. Son muchas las cosas que tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es veraz. Lo que le he oído decir es lo mismo que repito al mundo. Ellos no entendieron que les hablaba de su Padre. Por eso Jesús añadió. Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre... Sabrán ustedes que yo soy Y que no hago nada por mi propia cuenta Sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado El que me envió está conmigo No me ha dejado solo Porque siempre hago lo que le agrada Mientras aún hablaba, muchos creyeron en él Después ahí sigue el relato Ahora lo retomamos ¿No? pero le pregunta ahí, pero ¿quién sos? ¿quién sos? y dice bueno yo tengo muchas cosas que explicarles pero ¿saben? se van a dar cuenta cuando el Hijo del Hombre y hace una alusión se ha levantado una alusión a la cruz dice ahí se van a dar cuenta que yo soy no quién soy yo sino que yo soy y utiliza el nombre de Dios Se van a dar cuenta que yo soy. Para nosotros puede pasar desapercibido, pero eso lo captaron enseguida. Por eso muchos, dice, en ese momento creyeron en él. En ese momento se dieron cuenta quién era. Se le abrieron los ojos y entendieron quién era el Señor. Que era Dios. Que era Dios mismo que se estaba acercando ahí para salvarlos. Que era el enviado, el Mesías, el Cristo. No un profeta más. Alguien que era capaz y digno de usar el nombre del Señor. Cuando el Hijo del Hombre sea levantado, se van a dar cuenta que yo soy. Algo parecido le habían preguntado Moisés al Señor en el Antiguo Testamento. Cuando el Señor lo manda, le dice, bueno, tenés que ir a libertar a mi pueblo, a andar a hablar con el faraón, le dice, pero todos los dioses tienen nombres. Si yo hoy le digo, mi Dios me manda, ¿y ¿vos quién sos?, Para que yo vaya y le diga de parte de quién estoy hablando. Yo soy el que soy. Ya ve. Eso le contestó el Señor en el Antiguo Testamento. La constricción de eso es yo soy. ¿Sí? Un yo soy solo alcanza. Yo soy el que soy. Yo soy independientemente de ustedes. Yo soy de arriba. Dice, ustedes son de abajo. No entienden por eso. Yo soy. Se van a dar cuenta que yo soy cuando me vean ahí clavado. cuando me vean levantado redimiéndolos por sus pecados ahí se van a dar cuenta que yo soy Jesús también evoca una porción del antiguo testamento una porción de las escrituras para definirse a sí mismo para, para mostrarse con qué estaba identificado para mostrar quién era él ese era el espejo y en las escrituras se veía de tal manera que dice bueno, esto dice quién soy yo yo soy yo soy Muchos creyeron allí, un montón de otros no. Y entonces la charla sigue, versículo 31. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él, no a los que estaban querían discutir, sino a los que habían creído en él, y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y ahí contestaron los otros, que estaban enojados. Diciendo, nosotros somos descendientes de Abraham, Le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Y aquí ellos se definen a sí mismos. Jesús no les preguntó, ustedes quiénes son, pero lo contestaron solitos. Dicen, nosotros somos descendientes de Abraham. Juan dijo, yo soy una voz que clama en el desierto. Jesús les dijo, yo soy. Ruth dijo, soy Ruth, tu siervo Y ellos dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Y ahí empieza la charla. Porque Jesús no le cree que sean verdaderos hijos de Abraham. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el Hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo, procuran matarme. porque no está en sus planes aceptar mi palabra yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre así también ustedes hagan lo que el pa del Padre han escuchado nuestro Padre sabrán replicaron. si fueran hijos de Abraham harían lo mismo que él hizo y acá Jesús les pone en duda la definición que habían dado de sí mismos nosotros somos hijos de Abraham si fueran hijos de Abraham Si me harían caso, si fueran hijos de Abraham harían lo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme a mí para que eh, a mí que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Las obras de ustedes son como las de su padre. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, le reclamaron. Un solo padre tenemos, y es Dios mismo. Habían dicho que eran hijos de Abraham, ahora dicen que son hijos de Dios. Y Jesús les contesta: Si Dios fuera su padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Y sin embargo, a mí, que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes puede probar que soy culpable del pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Y hacen eco acá estas palabras de, de Juan que decía que era una voz que clamaba en el desierto. Porque Jesús estaba allí y esa multitud, por lo menos gran parte de esa multitud espiritualmente estaba seca. como el desierto se creían hijos de Dios se creían hijos de Abraham pero Jesús pone en duda esa identificación que ellos decían tener si ustedes fueran hijos de Dios si fueran hijos de Abraham si, si de verdad la cosa fuera así actuarían distinto me conocerían me entenderían comprenderían mis palabras y me harían caso no basta con definirse con palabras como hijo del Señor Hay que ser. Y de eso les estaba hablando. De eso les estaba hablando. Y dice y ahora no entienden nada. Bueno, cuando me vean ahí colgado, ahí se darán cuenta que yo soy. Y se dieron cuenta de cómo los estaba cuestionando y le devolvieron la pelota. ¿Sí? Habían comenzado hablando de quién era Jesús. Jesús terminan hablando de quiénes son ellos y le devuelven la pelota. Entonces dice el versículo 48. no tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado replicaron los judíos vuelven a cuestionar la identidad de Jesús no sos un samaritano no, no, no decimos la verdad decimos que eres antes le preguntaron quién eres ahora dicen eres un samaritano y estás endemoniado a la primera parte que es una agresión así como discriminatoria que habían tomado por la bronca que le tenían los samaritanos ni les contesta Jesús él dice No estoy poseído por ningún demonio Tan solo honro a mi padre Pero ustedes me deshonran a mí Yo no busco mi propia gloria Pero hay uno que la busca Y él es el juez Ciertamente les aseguro Que el que cumple mi palabra nunca morirá Ah, ahora estamos convencidos de que estás endemoniado Exclamaron los judíos Abraham murió Y también los profetas. Pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra nunca morirá. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Él murió y también murieron los profetas. ¿Quién te crees tú? Se pusieron locos porque dicen, ¿cómo por escuchar la palabra de, de este? Como si fuera la palabra de Dios. Entendían lo que le estaba diciendo. No vamos a morir. ¿Quién te crees ¿Qué sos? Los otros se murieron, se murió Moisés, se murió Abraham, se murieron los profetas, se murieron todos. ¿Vos quién te crees que sos? ¿Quién te crees que sos? Y Jesús le contesta magistralmente. Si yo me glorifico a mí mismo, le respondió Jesús, mi gloria no significa nada. Pero quien me glorifica es mi Padre. El que ustedes dicen que es su Dios, aunque no lo conocen. yo en cambio si sí lo conozco si dijera que no lo conozco sería tan mentiroso como ustedes pero lo conozco y cumplo su palabra Abraham el padre de ustedes se regocijó al pensar que vería mi día y lo vio y se alegró y para qué le dijo esto más furiosos se pusieron todavía ¿No? ni a los 50 años llega le dijeron los judíos y has visto a Abraham ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera Yo soy. Y ahí se armó un lío bárbaro, tomaron piedras, lo quisieron apedrear y él sale entre la multitud. ¿Quién te crees que sos? Y dice: Si yo les hablo de mi gloria, pero es el Padre que me glorifica. No cayó en sacar credenciales y discutir su gloria, porque realmente Él es el Hijo de Dios. no tenía que, nada que demostrarles y empieza a hablar de esto de Abraham y bueno, sí, antes que Abraham fuera yo soy no les dice yo estaba usa es el nombre del Señor que implica ese, esa eternidad, esa atemporalidad ese yo soy desde siempre otra vez retoma el nombre dice no me quieran mover para ningún costado ¿no? yo soy yo soy Sería bueno que podamos pensar estas preguntas para nosotros mismos. ¿no? Eh, en vez de pensar tanto a ver quién es el otro, cómo es el otro, andar definiendo a los demás, andar juzgando a los demás, esta mañana cada uno de nosotros pueda pensar: ¿quién soy? ¿Eh? ¿Quién soy? ¿Quién me creo que soy? Y que, que las que le hacen a nosotros las podamos dar vuelta para nosotros. Pero ¿quién me creo que soy? ¿Cómo me veo a mí mismo? Como le preguntaban a Juan ¿Cómo te ves? ¿Cómo me veo a mí mismo? ¿Quién soy yo? ¿Habrá quizás en las escrituras Algún párrafo con el que me pueda identificar Y decir Y bueno, yo soy Este Algunos pudieron Juan pudo Yo soy una voz Una voz que clama En el desierto Tuvo sus dudas, ¿eh? Tuvo sus dudas. Después en un momento mandó unos discípulos a preguntar si era Jesús o, o teníamos que esperar a otros. Pero confió. Y fue una voz que clamaba en ese. Tanto fue así que su vida, probablemente no casualmente, terminó con que le cortaran la cabeza, con que le quitaran la voz. Y así se fue. Jesús sabía bien quién era Y eso lo mantuvo en su ministerio Frente a todos los embates Él sabía Yo soy Yo soy Y eso hace todo distinto ¿Qué te sostiene? ¿De dónde sale tu identidad? ¿Cuál es la fuente De la que te nutris Para contestarte a vos mismo, a vos misma ¿Quién soy? Que sea lo que Dios dice Dios dice mucho acerca de quién sos vos, acerca de quién soy yo, dice mucho en su palabra. Quedate con esta pregunta, ahora, ahora que vamos a participar de la mesa, hoy a la tarde, esta semana, va a ser una buena pregunta para vos, es una buena pregunta para mí. Oremos. Dios, te damos gracias. Gracias porque vos, que sí sabés quiénes somos nosotros, te acercás. Aún a pesar de saber quiénes somos nosotros, Señor, cuánto te necesitamos. Ayúdanos a darnos cuenta de quién sos vos, de quiénes somos nosotros y de la enorme diferencia. Para que podamos tener una actitud de humildad, no de apariencia de humildad, no de palabras de humildad, sino de una humildad sincera. Una humildad como la de David, que llegó a pesar de todo lo que había juntado y que era mucho y ostentoso para ser tu templo, a decirse a sí mismo: ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que te adore? Ayúdanos, Señor. Perdónanos las veces que nos creemos algo en nosotros mismos. Perdónanos las veces que tomamos otras fuentes. Para definirnos a nosotros mismos. Ayudarnos a vernos definidos por lo que vos decís de nosotros. Ayudarnos a saber quiénes somos. Personalmente, como familias, como iglesia, ayudarnos a saber quiénes somos. En el nombre de Jesús. Amén.